Aquí comienza Ojo de Buey. libros, música, teatro, cine. Todo lo que puedas ver a través del ojo de Way. Way. Hablamos sobre la marcha Buenas tardes, bienvenidos, estamos en Ojo de Buey eh, Luego de nuestra viñeta editorial del día de la fecha Agradecemos a quienes no han elegido partir y renunciar de esta emisión Que comenzó el martes pasado de 5 a 6 de la tarde en el 106.3 FM Radionauta Estaremos transmitiendo y haciendo un mashup de nuestros gustos e intereses Aquí con Mauro Basiú. ¿cómo te va Morito? ¿Qué haces Matías? ¿Cómo les va a todos los oyentes de Radionauta? Del otro lado, un mashup, así es, un mayap siempre... Un sí. record, ¿cuál sería la traducción exacta de mashup? Ah, no, no sé, no o sé, sea, yo lo, lo uso como, como lo escuché decir y, eh. y... Interpreto, yo te puedo decir que son, es el, la, la fusión de, en el ámbito de la música, dos melodías que aparentemente no tendrían nada que ver, pero que en esos extremos... Cuando se los une parece que funcionan mejor de lo que uno esperaba. Muy bien, me gustó. Me sí. gustó, así que un poco de tu parte, un poco de mi parte claro. y otro poco de sugerencias. Es lo que proponemos en esta hora, que sería la segunda hora anual, haciéndote una proporción de, claro, de matemática de Ojo de Guay. Arrancamos escuchando Partir y Renunciar de Rosario Blefari. Que estuvo la semana pasada, estuvimos hablando nosotros con Javier Maldonado, el otro protagonista de, de la noche. La banda de Rosario Lefari llegó a la tardecita del día viernes 25 de mayo, fiesta patria, vinieron de cómodos por la autopista que había poca gente. De verdad. Eh, y hablar del, del, del show, eh, muchas veces eh, uno tiene como algunas, algunos latiguillos. Como que el show estuvo buenísimo, contundente, sonaba bien, vibrante. Y finalmente el que está del otro lado escuchando, por ahí no, no se da uh -huh. una, una idea. Pero eh, fue un, un recital eh, que aquellos que tuvimos la oportunidad de, de compartir, nos fuimos eh, vibrando. Ah. Apelando ¿no? a la cuestión sí, de la vibración. Sí. Sí. ¿Sí? Un, un aplomo como es el que da la experiencia de estar arriba de los, de los escenarios y en diversos escenarios, ¿no? Rosario Lefarín, un artista que eh, ha, supo de, de estar en escenarios mínimos, de un, casi un palet y un micrófono encima, a grandes eh, estructuras. Bueno, aquí en Casa Un Clan, que es donde se hizo esta reunión patria, estuvo tocando temas de su repertorio y de los nuevos que eh, armó con, con la banda. Así, ella ya empezó Javier Maldonado la fecha y ella vino, fue el plato el principal, plato principal que eh, unas cuantas personas disfrutaron corearon y, y agitaron y aprovecharon además Como quien les habla en este momento eh, un, un, Una oferta Tipo un hot sale Que sí. se armó ahí en la entrada de, de casa de un clan Con unos discos que trajo Rosario Lefari Para rematar, ah, para mirá. salir o salir Y entre ellos el disco, Un disco doble que acá Mauro está Ojeando, está relojeando Y el que escuchamos, Partir y Renunciar Un disco doble Que se llama Four Women No Cry Un trabajo eh, Que Que reúne, que compila cuatro int intérpretes de diferentes partes del mundo y bueno elegí esta canción eh, un poco porque no, o sea, no es lo mismo que tocó en el, en el recital son versiones experimentales de un disco doble que llaman Four Women No Cry ella está ella sí. hay un, una cantante de Georgia de Francia sí. y de Austria de Austria. París Tilisi Sí. Sería la ciudad de Georgia y Viena, en Austria. En Austria, sí. Son como Hay una, una trivia, Mauro, que a vos te va a interesar. A Rosario Lefari, bueno, eh, Partir y renunciar nunca, melodía y vidriera chilena son los temas que incluye este compilado. Y eh, incluye, bueno, la trivia que, de, que decíamos. Eh, y le ver. pregunta: ¿por su color favorito? El rojo. ¿Y qué le sugiere? Tentación. ¿El instrumento favorito? Los sonidos ambientes, por la imprevisibilidad. Bien, eso, es, eso figura como un reportaje claro, o es un, un cuestionario. auto, un cuestionario. Rojo. An sí, sí, sonido ambiente, animal favorito, el perro. El perro. Willing dice acá, que pero creo que es, debe ser por la, dice, la predisposición del perro a jugar. No claro, sé. claro. Después. Eh, a ver, déjame adivinar. Flor favorita. Amapola. No, muticia. Y bueno, no, no, nada. No. Yo, bueno. yo tampoco lo conocía Y bueno, que le sugiere eh, aire. Aire. Y eh, ante la palabra Buenos Aires, ¿qué le sugería? Melancolía. Bien. Esta Está es la bien. trivia que respondió Rosario Blefari a propósito del For One No Cry, tema que abrió con el que compartimos también un, un momento. Un, un, una huella de lo que dejó Rosero Blefari eh, aquí en la Ciudad del Plata y ya sumergidos en este en esta primera parte del programa, en esta primera presentación. Le, la saludamos a Tamara y le decimos que se manifieste con un, una leve subida de los potes porque tenemos algo que decir al respecto de la cortina que estamos escuchando. Claro, porque es. estamos escuchando La Tarde Sumergida. La eh, Tarde Sumergida. El corte sí. de difusión, el primer tema de La Mañana de los Tajamares, el disco que el músico acordeonista de Entre Ríos, Natalio Sturla, presentará el próximo viernes, primero de junio, aquí en la ciudad de La Plata, acá cerca también, en el Auditorio de la Facultad de Bellas Artes, en Diagonal 78, esquina Plaza Rocha. Plaza Rocha, sí, muy lindo el auditorio, grande, está muy recomendable, he visto espectáculos, presentaciones, eh, hace algún tiempo, digamos, en lo último hace dos años, tampoco tanto. Eh, sí, yo el año pasado fue la última vez bueno. que fui a, a ver a la orquesta de la casita de los pibes Que dirige Julián Rossini Y en esta oportunidad eh, Natalio Sturla presentará, bueno, La Mañana de los Tajamares Un disco que, eh, escrito la mayor, eh, en el tránsito del Punta Lara a Gilbert En la provincia de Entre Ríos, que es donde nació Natalio Sturla Y muchas composiciones escritas en Punta Lara Mirá ahí en, en la ribera del río de la Plata, orillas de la Plata, es también un punto de, de inspiración. Quizás allí en algún momento le preguntaremos a Natalio cuál es el ojo de güey por el cual él... y qué cosas vio y le inspiraron estas músicas. Instrumentales. Hablamos de un Instrumentales. instrumental. Perfecto. Así que no quería dejar pasar la oportunidad para hacer la, la invitación para el próximo viernes. Primero de junio, o sea, este viernes. Hora. A las 20 horas. 20 horas. Es puntual porque, bueno, la estructura de trabajadores de la universidad tienen como el permiso de estar hasta las 10 de la noche. Así que... Bien. A las arranca. 8, 8 y cuarto, a más tardar, arranca todo. Es a las 8, 8 y cuarto está arrancando, no hay tutía. Entrada libre y gratuita. Perfecto. Así que si se si quieren hacer la rata de, alguna, de un teórico o algo de eso, de la facultad pueden bajar. Perfecto, listo. Así que escucharemos y después seguramente Natalio va a venir a algún Ojo de Güey para, para comentar un poco esas inspiraciones. Es cierto, estas son algunas de las consideraciones para esta segunda emisión de Ojo de Güey. Vamos a saludar a Noelí que está escuchando a través del rayonauta.com.ar desde la localidad de Rosario. Muy bien, y pueden hacer llegar su voz a través del sí. teléfono 451 69 17 o por medio de un whatsapp. Al 221-670-5190. Si no hubo tiempo para agarrar un lápiz, seguramente sí. en alguno de los separadores van a volver a, a estar estos contactos, estas vías de contacto. Y nuevamente lo vamos a estar repitiendo más adelante. Pero por lo pronto es el 106.3 El Dial y Radionauta www.radionauta.com.ar la vía de internet para escuchar el programa sugerencias, comentarios saludos, como sí. también los que manda Penélope, la voz también ah, encargada sí, de la sí. viñeta editorial del día de la fecha, muy bien sí. seguimos en la continuidad musical de Ojo de Buey hasta las 6 de la tarde Comunicate al 451 6917 Ojo de Buey en Radionauta Kijk Señor. 6 de la tarde, Ojo de Güey, una abertura en el ojo de la tormenta. Son 25 los minutos de las 5 de la tarde que tenemos aquí en la ciudad de La Plata al menos para continuar navegando por y observando a través del Ojo de Buey lo que propone, lo que dejan. Ya tuvimos recomendaciones musicales. Sí. Ahora es el momento un poco de sumergirnos en la biblioteca de Ojo de Buey. Uh -huh. Vamos a comentar un, alguna noticia que quedó... Mmm, Una noticia que tuvo la semana pasada Y quizás ya no sí. es tan noticia Se contradice un poco el, el término el... Pero fue noticia Recién escuchábamos la música, escuchábamos a Gaspar David, que nos decía las mejores charlas. Este músico marplatense, sí. que vive actualmente en Barcelona, es que verdad. supo vivir... En... Hoy también vamos a hablar de España, ya que estamos hablando de Barcelona. Sí. Vamos a volver a recorrer ciudades españolas. A propósito de la gira teatral que, va, que van a estar realizando los, los compañeros de La Joda, el grupo de teatro, sí. van a estar recorriendo diferentes ciudades de España. Así que vamos a volver a, ese, a, ese, a esa porción geográfica de, de la Tierra. ¿Pero qué, qué te sugerían las mejores charlas? Las mejores o... charlas, sí, estoy, estoy dando un rodeo para hablar de las mejores charlas. Las mejores charlas, como sí. decía Gaspar David, pueden ser las de padre e hijo. Pueden darse, son sí. encuentros que a veces cuesta, son encuentros que no se dan quizás espontáneamente, pero cuando se logran, cuando se tiene la, la posibilidad de establecer esa, esa, ese diálogo entre alguien que uno ve quizás como una parte de uno mismo, sí. se suelen establecer diálogos interesantes, mejores. O buenos o quizás reveladores. Así que retomando un poco de lo que decía Gaspar David en, sí. en la canción que nos servía de introducción, vamos a estar hablando de esta noticia, que ya no es noticia, que tiene que ver con un escritor, que es Philip Roth. Ajá. Philip Roth cuya, no, cuya muerte se dio sí. a conocer la semana pasada cuando nosotros estábamos terminando aquel primer Ojo de Buey. Las crónicas daban cuenta del fallecimiento de, del escritor estadounidense, marcado como una de las más destacadas plumas, al menos de, que ha dejado una obra bastante grande y uno de los escritores de Estados Unidos contemporáneos de referencia. Uno quizás piensa también en Don Delillo, uh -huh. que es otro gran novelista y que ha escrito páginas muy, muy destacadas o al menos ha tenido también una obra bastante profusa. En el caso de Philip Roth, ha, ha muerto y ha, ha integrado en vida, y ya muerto no va a poder hacer nada contra Exacto. eso, aquel listado largo de no-novels, podemos decir, de escritores que han sonado varias veces sí. para ganar el premio Nobel, esta distinción que otorga la Academia Sueca, año a año, este año no, pero año a año lo viene otorgando. Y Philip Roth ha sonado reiteradamente... ...y va a quedar como un escritor... ...al quien no le han dado el Nobel... ...uno quizás tiene el recuerdo de Borges... ...y que se lo merecía ese sí. del listado... ...claro, claro, ah, tiene porque... una obra que claro... ...que lo, lo sostuvo digamos... ...y que lo, lo hacía acreedor de ese premio... ...si uno toma en cuenta otras, otras, otras distinciones... ...de hecho cuando ha sido el año que se le dio a Bob Dylan... Sí. ...en el 2016... Sí. ...uno pensaba que si no fue en ese año ya no, no iba a estar, digamos, no iba a entrar, iba a ser eterno candidato y así fue. Philip Roth, como decíamos, murió a los 85 años. Ya desde el 2012 había de decidido no escribir, Ajá. había hecho como un una propia abandono, un digamos, voto de silencio. Claro, en relación a lo que era su palabra escrita y sus obras. Nosotros para el día de hoy hemos tomado Obras que tienen que ver con la no ficción Recordamos la semana pasada que hablamos un poco de Limonov, de Carrer sí. Ese límite que hay a veces entre lo que es ficción lo que es no ficción En este caso podemos hablar de dos obras que funcionan como autobiografía del escritor Donde el, el escritor, el narrador en este caso es quien rinde cuentas Y pasa, un, pasa revista también a lo que han sido sus influencias, su, los hechos que lo marcaron uh -huh. Y en esos dos libros, Los Hechos, es uno de ellos, sí. del 88 y Patrimonio del año 91, aparece muy marcado, como decíamos, la figura del padre, quizás en Patrimonio es donde más presente está la agonía en este caso del padre porque es un diálogo y hay escenas muy logradas donde es eh, Philip Roth, digamos, desde una primera persona donde va contando cómo es un tumor cerebral lo que va minando la fortaleza y la capacidad del padre, digamos, un padre que se ha dedicado a, ha sido un empleado de una compañía de seguros que ha, que ha cumplido su rol digamos, un empleado eh, que ha ascendido en su trabajo Y a la vez ha sido muy un personaje muy tradicional también de lo que fue la sociedad norteamericana y también lo, lo que es la, la colectividad judía de aquel entonces que ha formado el, el, el país de estadounidense, uh -huh. podemos decirlo. Así que lo que hay en patrimonio es un ejercicio del escritor, en este caso un Philip Roth detrás de la figura de un narrador por así decirlo, que está en las páginas sí. que va contando cómo su padre va agonizando y las perspectivas que hay ante esa enfermedad y los dilemas que hay que quizás eh, conmueven o, o llegan fuerte al lector en torno a toda operación para una sobrevida, digamos. El padre también había llegado a los 86 años y en esas condiciones, ¿qué vale más? Hacer una operación para paliar un poco el, lo que es la prolongación de la enfermedad O no, o conviene bueno, ver cómo, cómo se va desarrollando y todo eso, todo eso está en patrimonio, a la vez que una reflexión en base a, a las vivencias propias de, del, del narrador. Pero están esas cuestiones, esos dilemas que se dan a cierta, a cierta altura del hijo con el padre, digamos, y a través con una confesión, digamos, con un tono bastante bastante sincero, digamos, bastante despojado y escenas muy conmovedoras, como decíamos, de las charlas, como la que tiene él con el padre contándole o relatándole por teléfono un partido de fútbol americano, por ejemplo. Y eso es uno de los capítulos del libro, gran parte uno de, de uno de los capítulos del libro. Contándose esas cosas, esos guiños, digamos, coloquiales, sí. hablando de boxeadores judíos, también a partir de una enciclopedia, hablando de... Eh, integrante de un equipo de fútbol americano. En esas escenas gana Rod, en esas escenas bien relatadas, bien narradas, desde una calidez pero a partir de esa agonía y de esa pérdida definitiva que va a ser la figura del padre. Obsesiones que, por otro lado, aparecen también en la obra de Rod, eh, como decíamos en los hechos, pero también en algunas de sus novelas, como el psicoanálisis, también como la, la, las relaciones humanas en sí, las relaciones con las mujeres... Lo que decíamos, la ciudad de él de, eh, Donde nació eh, Newark, su, su ciudad natal Y demás cambios de época De todo un siglo que lo atravesó, digamos, teniendo en cuenta Que nació en 1933 Philip Roth Entonces Patrimonio es el primer ejemplar Que Mauro ha traído aquí Ha sacado de eh, la biblioteca De Ojo de Güey para comentar Con ustedes que están escuchando a través del 106.3 eh, También eh, junto a Patrimonio Los hechos, nos dijiste Mauro Los hechos. Los hechos quizás tienen que ver con una cuestión más... Fáctica, por así decirlo, ah. y toma como puntales, digamos, de su vida a partir de, de, del, del colegio y va haciendo toda la, todo el recorrido del de Philip Roth de la carrera literaria, podemos decir, del escritor como figura inserta en su su sociedad, digamos. Y quizás no, es íntimo a la vez que se plantea como, una, como un ejercicio más personal con, con un integre, con un familiar, pero a la vez permite hacer como un un fresco, por así decirlo, de Norteamérica desde lo, la Segunda Guerra Mundial hasta bien entrado lo, los 80, digamos, hasta, hasta la época de Reagan, pero uh -huh. pasando especialmente con mayor precisión por los 60 por todo lo que han sido esos años 60 en, en Estados Unidos que uno los ha visto, quizás re, a mí se viene la, la asociación con Mad Men quizás una serie muy, muy lograda y muy, muy vista también, uh -huh. y que ha mantenido durante diferentes temporadas el el atractivo también porque era una época muy atrayente, digamos los, los años 60 y todos claro. los cambios aparte de bueno, las actuaciones, los guiones y todos los méritos técnicos y propios de la serie, también una época muy rica y muy prolífera en todo lo que era la, la efervescencia cultural y de movimientos sociales y demás. Eso está en los hechos. Los hechos también se plantean un punto de vista quizás interesante desde el lado de vista literario, que es como que él le rinde cuentas o le, le responde a una demanda de uno de sus personajes, digamos. Que ves como su alter ego, sí. Nathan Zuckerman, que aparece en varias de sus novelas y en este caso es como que él le escribe una carta al principio en el prólogo y sirve un poco como, bueno, como excusa o quizás como, como punto de partida para que él se plantee, bueno, Este soy yo, digamos. Estas son las cuentas que tengo. Estos fueron como los hitos, si querés, desde la universidad, desde un poco ya el, la primera publicación literaria, su primera novela que fue muy rechazada por sus compañeros de, de, de colectividad uh -huh. y demás. Él cómo se fue posicion, posicionando a través de todos esos, esos hitos, por así decirlo. Pero parte de ese punto de vista bastante interesante que tenía que ver con Bueno, le contesto a uno de mis personajes, digamos, le doy cuentas a uno de mis personajes y respondo con los hechos, digamos. Un poco se deja ver, o quizás el juego literario es dejar ver el, el autor, digamos, detrás del personaje, claro. digamos. Así que bueno, más que interesante, como decíamos, son dos obras que tienen que ver con la no ficción, digamos, porque ahí el padre aparece desde el lugar de seguros, desde su puesto en la Metropolitan Life, sí. aparece también la madre y la familia de Philip Roth. Así que hoy fue como una ventana, como digamos, el ojo de buey tiene que ver con la vida de alguien que falleció. La como vida y circunstancia la vida y circunstancias de un gran novelista estadounidense. De hecho, él tiene una de sus obras, porque muchas veces se habla quién, quién va a ser capaz de escribir la gran novela. Claro. Esa idea de la gran novela, mal llamada americana, pero haciendo referencia a, a Estados Unidos. Y un poco Philip Roth se... Se burló de eso, quizás. Le buscó el atajo y le llamó, llamó uno de sus libros la gran novela americana. Haz parte de varias novelas más que van a, quedar, eh, van a ser recordadas. Y, bueno, a partir como se suele hacer de su obra, quizás esto, esto alimente algún póstumo. Veremos. Siempre aparece algún papel perdido por ahí, veremos, todavía no se conoce nada, ha sido una muerte reciente también, pero no queríamos dejar a través del ojo de buey de ver un poco lo que ha sido la, la vida y un poco estas obras que lo pintaban desde lo autobiográfico, digamos, de sus propias vivencias, con la, buen, la buena pluma, digamos. Para estar eh, eh, con atención recorriendo anaqueles de librerías de saldo, porque a veces... Eh, uno se topa con esos sí. libros Que por ahí no andaba buscando Autores o autoras y Quizás Philip Roth aparezca en alguna mesa de saldos Patrimonio y los hechos Son las dos eh, obras que eligió Mauro Hay un montón más Sí, sí, podemos hablar de Goodbye Columbus, ¿no? como decíamos, el, como y digamos, que es el título de personaje, que tiene una novela más que ver desde lo psicológico, que es sí. otra, desde un monólogo. Y, y bueno, esas quizás son las más, las más conocidas, pero uno siempre encuentra quizás alguna edición más barata o quizás sí. de alguna editorial que lo, tiene, lo ha sacado en varias ediciones. O que lo ha pirateado. Sí, sí, sí, eh, lo cual no, no, no, sé si es tan, no sé si lo podemos recomendar al aire, pero sí, seguramente hay versiones, hay ediciones y ediciones. La pastoral, pastoral americana y demás. Sí. Phil Roth, un breve recuerdo, un breve sumario, 1923 2000 2018, así que lo estuvimos viendo a través del ojo de buey, a partir de este género que se plantea como no ficción, como la búsqueda de lo autobiográfico, un poco como una apuesta en, en común, en actos del propio escritor detrás de la figura del narrador. Y para guardar la, la memoria de Philip Roth, vamos a musicalizar la salida de este segmento que de vez en cuando nos traerá Mauro con alguna inquietud literaria, en este caso Philip Roth. Eh, nos sumamos seguramente a lo que es todavía el luto familiar. Eh, desde acá, desde Latinoamérica, con una milonga a cargo de 34 puñaladas que, eh, merced a la información que nos acerca a Nacho Villabona, eh, nos enteramos que están nominados A los premios eh, Gardel eh, Por la historia del humo El Así último es, disco sí, que han sí, sacado sí, sí. Van a estar en una terna Junto a Astillero Tango Sí Así que y Hernán Castielo y el tango bardo van a estar ahí en, en lo que es una eterna mejor disco de tango, incluso. Y se van a entregar allí los premios Gardel. Y había medios que lo ponían como en una pugna entre Charlie García y Luciano Pereira. Es verdad. Así como un round versus, sí, digamos. Sí, Veremos también, entonces, de paso, qué pasa con 34 puñaladas sí. de quienes escucharemos eh, Milonga en Luto, que no está justamente en. En la historia del humo Sino que está en Bombay, Buenos Aires Bien, 34, hablando de ciudades. 34 poñalas que el viernes 8 de junio Estará en la estación provincial Compartiendo presentación junto al Cuarteto Buena Muy bien, lo escuchamos Escúchanos por internet radionauta.com.ar Secha el río muerto, bordona oscura de aceite delto, fango rebelde de su destaca, socia bordona de orilla parda, rancho de chapa, te dan la espalda, se va del agua, mi noche amarga, algo se muere. Fondo negro, mare turbia de olvido y miedo. Veo en tus aguas ensombrecidas un trago amargo de pena fría. Sucia guitarra que desafina, mi niño vala por tus orillas. Agua mansa, desagua, mis Penas, yo he visto la luna en la turbia miseria del fanco profundo que mata y condena río como harto agua en pena que brota en del fondo. Que salgan afuera, miró el otro, gritando sus quejas. Dezecha, el, el rio muerto, Bordona oscura de aceite lento, fango rebelde de su destada, sucia bordona de orilla parda, ranchos de chapa te dan la espalda, se va en el agua, mi noche amarga, agua mansa desagua. Mis penas, yo he visto la luna en la turbia miseria del fanco profondo, que mata y condena, río muerto, agua en pena que broten del fondo. Me saltan afuera, milongas en lodo gritando sus quejas. Milongas en lodo gritando sus quejadas.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 en revista La Pulseada de Mayo Línea precarizada Las trabajadoras provinciales del servicio telefónico 144 tienen la difícil misión de contener a quienes sufren violencia de género mientras en el call center ellas mismas padecen condiciones laborales que las violentan Muerte anunciada En el número anterior La Pulseada advirtió sobre la presencia del servicio penitenciario en lugares de encierro para jóvenes La historia de Federico Salazar asesinado días después en el centro cerrado de Virrey del Pino Además, aborto El debate Presos en comisarías El incumplimiento del Estado Y las estadísticas en la provincia Revista La Pulseada de Mayo Encárgala en kioscos de diarios O suscríbete al 0221 453 2516 Por un país con infancia La Pulseada La revista del Padre Cajade Ciclo antidomingo de Mujeres Payasas de Olga. Domingo 3 de junio, Trío Magnolia presenta ¿Seremos presentadoras o no seremos nada? 20 horas puntual, anticipada 80 pesos en el Olga Venía a bancar la cultura popular y la expropiación del Olga Centro Cultural, Político y Social, Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11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 Seguimos aquí en Ojo de Güey y en esta oportunidad vamos a recibir a Sofía Urocevich Quien, bueno, es eh, docente, teatral, actriz, tiene algunos laureles en, en su corona por una película Que se llama Casa Coracio eh, Y que viene en esta oportunidad a hablar sobre Bracita Perro Chagualo Esa obra, Mauro, de la cual vos me mandaste un mensaje sí. eh, en una fiesta, tarde, a la noche Que yo no supe interpretar bien Hasta que después eh, entendí y comprendí el panorama Que era la fiesta despedida de Bracita Perro Chagualo Antes de partir de gira europea Bueno, y me contaste que Sofía es la responsable De que esa esa gira tenga lugar. Así es, el sábado pasado, allí en eso ¿estamos? ¿Cómo andás, Sofía? Hola, antes ¿cómo enal... están? Buenas tardes. Todo bien. bien. Eh, estuvieron haciendo la despedida precisamente el elenco que viaja eh, Flavio Bosco, Keiko Lemual, también estaba Emanuel Burgueño, que es el dramaturgo, y Emilia Benítez, la directora, algunos de, de ellos eh, estuvieron presentes para sí. antes de la despedida de lo que va a ser eh, la despedida de argentina, porque van a España, van a estar recorriendo diferentes ciudades de España para brindar las obras durante junio y durante julio también van a estar no solamente en España sino también en Francia y en, en Alemania. Alemania. Así que para contar un poco el, cómo fue el proyecto de, de financiamiento y cómo surgió la idea vamos a hablar con Sofía bueno, eh, yo en, este, en esta oportunidad estoy eh, oficiando de productora, estoy productora. haciendo la producción de lo que sería la gira internacional de esta obra que es Bracita Perro Chahualo que se estrenó en el 2015 acá en la ciudad de La Plata estuvo dos años en cartel eh, también estuvieron haciendo funciones en Buenos Aires sí. eh, es una obra más del grupo de teatro La Joda, que es un grupo de teatro también que viene funcionando en una casa amiga de Olga Vázquez, que es en, en eso estamos eh, hace 10 años también uh -huh, sí. eh, con una trayectoria muy anda en la ciudad eh, y en esta oportunidad bueno los chicos están también con otra obra en cartel que es la Martín Fierno y con Brasista Perro Chagualo decidimos emprender toda esta aventura que es salir eh, autofinanciar autogestionar una gira eh, europea así que bueno eh, por ahí vamos ¿cómo fue? tenemos 22 y 23 de junio en Málaga 29 y 30 en Madrid Y después Barcelona Y Barcelona 7 y 8 de Julio Exactamente fue el, los lazos con cada espacio cultural? O Par cada particular, particular En el caso de Madrid eh, Estamos enmarcados dentro de lo que es un ciclo de teatro argentino Que va a estar ofreciendo el Umbral de Primavera Que es un teatro de Lavapiés Un barrio de Madrid eh, que tiene una oferta cultural muy interesante y muy amplia eh, en el caso de Barcelona Vamos a estar en Porta 4 eh, Justo en, un, en la semana Donde se realiza el festival de teatro más importante De Barcelona, que esperemos que sume En el sentido claro. de que la gente ah, ya claro. esté predispuesta a, a ver teatro de una forma Poco usual, y que eso También nos ayude a que se acerquen eh, Sabemos que en Barcelona corremos con la Cuestión del idioma, que si bien todos sí. hablan en español En realidad la gente habla catalán, catalán sí. eh, Pero bueno, tenemos también muy buenas Expectativas ahí, y en el caso de Málaga Más felices aún, porque vamos a un un espacio recuperado como el Olga Vázquez que es la invisible eh, un espacio increíble que funciona en la ciudad de Málaga, que viene luchando hace muchísimos años, de hecho tiene una medida cautelar eh, por parte de, del Estado que no les permite hacer las funciones adentro vamos a estar sí. adaptando la obra a lo que es el patio y al lugar, enmarcado eh, también en una lucha que es la lucha de los lugares eh, recuperados como el de Olga Vázquez claro. que es donde estamos ahora, sí, sí, así sí. que bueno en el caso de Málaga aún más felices ¿Y cómo pensás que va a ser eh, la obra? Hablo un poco de lo que es Braly digamos. ¿Cómo va a ser llevar eh, esa, esa, lo que cuenta la obra, esa realidad Exacto. que pasa en todo el mundo, pero tiene un fuerte componente sudamericano, por así claro, decirlo. Claro, el componente sudamericano, sobre todo en, en el caso, bueno, Emanuel Burgueños, que es el dramaturgo, ¿no? Como que crea este universo sí. eh, que mezcla términos de varios eh, países latinoamericanos y, y este país inventado, ¿no? Que se llama claro. Braleguay. Me parece que lo, lo que justamente nos juega a favor es que la obra habla de temas universales sí. eh, y que el problema migratorio, por ejemplo, en el mundo es un problema internacional que no tiene, sí, sí, sí. No tiene fronteras. De de hecho, hoy Europa está viviendo la peor crisis migratoria de toda su historia eh, y, y el derecho de los seres humanos a migrar a otros lugares y las restricciones que tienen otros países para con esas personas. En el caso de Bracita Perro Chahualo se muestra lo que es la explotación en talleres eh, de lo que son migrantes que vienen en, en, en muy malas condiciones, eh, con pocos papeles. Pero, digamos, la explotación del inmigrante se da en todo el mundo, eh, con diferentes características. Me parece que eso permite que cualquier persona con empatía pueda. Eh, disfrutar la obra, ponerse en el lugar del otro, reflexionar sobre los ejes que propone. Después sí, bueno, hay una serie de términos, si se quiere, que son estar claro. más anclados en, en la cultura latinoamericana. Ahí tenemos pensado una serie de estrategias, poder dar un glosario también sí, para que la gente está. después, claro, pueda leer o pueda decir, mira, esto significaba tal cosa. Eh, bueno, que eso sería como el aditamento, una especie, claro, una especie de adaptación, claro, el aditamento para poder llevarla a otros países. Y contanos un poco, eh, la plataforma IDEAME sirvió para, para financiarse, estuvo la obra ¿Cómo es, es gestionar, digamos, la auto, desde la autogestión, llevar a cabo este, este proyecto? En este caso particular, el de Bracita Perro Chagualo Sí, bueno, es todo un desafío estamos en, en, eh, económicamente en tiempos también muy particulares Uy. entendemos que hay, digamos, una, una serie de ajustes en toda la economía que repercuten en el bolsillo de todas las personas, de la gente cercana que quiere ayudar también, y de los nuevos. Claro, Yo soy docente sí. y acabo de recibir un aumento del 2% la semana mm. pasada. Así que, bueno, en ese contexto sabíamos que era adverso, pero me parece que hay algo interesante de la plataforma Ideame y, y de lo que fue, bueno, los crowdfunding cuando arrancaron y que es pensar en la, la, la potencia que tiene la sinergia, que es la fuerza eh, llevada adelante por muchas personas. Que vos con un aporte de 50 pesos que no vas a modificar tu vida radicalmente, podés, eh, junto con muchos otros que hacen un aporte de 50 pesos, eh, hacer que un grupo de teatro pueda estar llevando su arte a 12.000 kilómetros de distancia, claro. eh, me parece que esa energía es la que re, digamos, reivindicamos con el laburo que estuvimos llevando adelante, y la, es también la energía que reivindicamos de cada uno de los espacios que construimos, el Olga, en, en eso estamos, y todos los centros culturales, que es la energía de la sinergia, digo, como muchas personas poniendo un poco y haciendo mucho eh, así que, bueno, nada en eso estuvimos, estuvimos sacando bueno, la plataforma Ideame, que tenía montón de recompensas para todos aquellos que pudieran estar colaborando. Estuvimos haciendo una serie de eventos, lanzamos el video, después el otro día, bueno, vos estuviste ahí, contabas sí, sí, sí, sí. en la fiesta de despedida que estuvieron Cachitas Now tocando, eh, también de forma colaborando claro. digamos, con, con la con esta proeza, que sí. es irnos a Europa, y, y bueno, y seguiremos haciendo también otros eventos y otras cuestiones también confiamos en que la obra tenga un buen desarrollo y, y que, veamos, funcione a nivel económico en los países a donde vamos a estar eh, Quizás hacia la puerta para otra ciudad, claro. como se va armando su propio mapa. Seguramente, también. Sí, seguramente. Sí. Y no descartamos seguir haciendo cosas para pagar lo que tengamos que pagar cuando volvamos. Claro. <ríe> claro y es, y está, pensaba recién en, en esos 10 años de, del grupo de la Joda, en los 10 años de, en esos estamos, y también le damos la, la década trabajando en la gusto gestión de un montón de, de, de lugares. Eh, le suma le sumó herramientas a, al grupo a la hora de pensar una, una gira, porque por ahí eh, con digamos, poco recorrido poca experiencia, pensarse más allá del lugar, de la sala propia del sí. escenario propio, a veces cuesta estos 10 años los pudieron capitalizar yo creo que no solo el tiempo sino en el, en el que estuvo invertido ese tiempo, que es digamos, la militancia cultural particularmente en mi caso, yo hace muchísimos años que estoy en, en el ámbito cultural militando, eh, tengo la posibilidad de conocer en, en otros países, otras experiencias, muchas veces en encuentros de cultura, en, no solo en Europa digo, en Brasil eh, en Chile, en Uruguay, en Venezuela eh, me parece que lo que te permite eso es entender que en otros lugares también va a haber gente predispuesta a colaborar con esto por ejemplo, La Invisible en Málaga no solo nos está ofreciendo el espacio eh, sin ningún tipo de aporte eh, vamos a estar pasando un documental de Lola Vázquez también, uno de esos días ahí sino que nos están ofreciendo el hospedaje y la residencia en el lugar eh, hay gente que entiende que lo principal es poder justamente generar intercambios y crecer entre todos, en todo el mundo existe sí, gente sí. así, me parece que lo que te da la trayectoria es la capacidad de, de, de tener en cuenta que existe gente realmente muy predispuesta a que vos puedas realizar eh, cuestiones como esta y, y en el ámbito institucional pudieron, o sea, eh, los reconocían como, interloc bueno, los reconocen como interlocutores sí. o tuvieron que extremar la estrategia para digamos, convencer de que era necesario que Bracita Perro Chagualo se, se ponga en escena allá eh, en el ámbito más institucional, eh, digamos, en los teatros por ahí que estaban claro. digamos, funcionando, no, no hubo, ese, ese, digamos, tienen la lógica que tienen todos los teatros, que es pedirte un video de la obra, evaluar si les interesa. La verdad es que todos los teatros estuvieron muy bien predispuestos y a todos les resultó una temática muy interesante eh, enseguida. No tuvimos eh, demasiados inconvenientes. Y en el ámbito institucional, si se quiere más dentro de lo que es el país, eh, se nos hizo muy difícil conseguir... Eh, no, difícil no, imposible, imposible. que es diferente, <risa> sí, sí, sí. Eh, conseguir algún tipo de financiamiento o de ayuda para poder llevar adelante esto. Eh, la Joda Teatro está declarada de interés municipal, eh, prontamente en estas semanas antes de irnos se va a hacer declarada la Gira de Interés Provincial por la ah. Cámara de Diputados y de Nacional por la Cámara de Diputados también, cuando haya sesiones ordinarias, que bueno, vaya a saber cuándo sucederá claro. eso, <risa> pero cuando suceda van a declararnos de interés nacional. Eh, lo que sí, bueno, son eh, reconocimientos, a los que estamos muy agradecidos pero no se ven reflejados en ningún tipo de ayuda monetaria eh, para poder, ni para los traslados, ni para absolutamente nada realmente eso sí se nos hizo muy difícil Por lo pronto, digamos que este sábado y domingo a las 20 horas, Bracita Perro Chagualo va a estar dando dos funciones a La Gorra en La Musiconcha, allí un espacio cultural en Capital Federal Ajá. previo a Irse para las Europas. En este caso, como decíamos, Málaga, Madrid y Barcelona en principio son las escalas. Y para aquellas personas que por ahí llegamos tarde a todo, ¿se puede todavía seguir colaborando con, con la gira ya en marcha? Se puede seguir colaborando. Vamos a estar. Estamos de hecho vendiendo unas remeras hermosas que están en la página. Son unas remeras de. con unas frases de Cortázar y frases de, frases de las obras de los chicos. Eh, así que bueno, esa es una forma concreta de poder seguir colaborando con con la gira eh, está la página de La Joda a la que pueden entrar también está la, el Facebook de Bracita Perro Chagualo donde va, vamos a ir subiendo novedades de la gira y formas también de, en las que la gente que no pudo no se acordó o no tenía plata que es algo claro, muy probable claro. eh, en algún momento si puede pueda colaborar con nosotros Bueno, estamos conversando con Sofía Eurosevich. Eh, ya tienen algunas coordenadas, como por, por lo menos de manera virtual y después tarjetear esas cosas, colaborar con, con la gira de Bracita Perro Chagualo eh, La tecladista de Cachetas Nau está escuchando el programa así que le mandamos un, un saludo Sí, y un, un agradecimiento inmenso que estuvieron ahí colaborando el día de la fiesta Así que, y nosotros ya nos tenemos ¿Allá? que despedir, Opa. ya tenemos que dejar el aire de Radionauta, viene a la vuelta de 18 a 19 así que ha ah, pasado otro ojo de Le agradecemos a Sofía nuevamente por no, haber estado muchas gracias a ustedes, chicos. presente y bueno Matías también te agradezco por estar acá pues, principalmente también, antes bonito. que nada a Tamara Camparo que estuvo en los controles técnicos sí. y nos veremos el martes que viene ojo de buey, un ojo para oír mejor todos los martes de 5 a 6 de la tarde con Mauro Basiuc y Matías de Loreto. En Radionauta, FM 106.3.